Ja, det är det Liga har kommit med susros jag har rogat tanto che Que se abra. En este disco traté de tener una mirada global de viajar con la maleta vacía y traerla llena de cosas. Esta es la historia de otro viaje. Les invito a tomar un pisco por las calles de Santiago de Chile y a bendecir el